de mis alumnos y ahorita les voy a decir qué onda con con lo de ya saben quién a ver vamos Alex adelante sí buenas tardes Doug. este muchas gracias por tomar mi llamada ya tenía mucho rato que lo quería escuchar aquí nos llamo de Chicago nomás quería este, llamarla por un consejo que la verdad quisiera tener pues a ver qué me puedes decir verdad gracias Brody qué tal nos ha recibido la gente o qué has escuchado de nosotros por ahí en Chicago No, sí, desde la última vez lo sigo escuchando por la aplicación, pero ya que regresaron pues ya menos me están quitando mi edad, mi, mi data. ¿menta? Exacto, ahora nos puedes escuchar ya en en lo que viene siendo la la ley, ¿no? Y te agradezco la mucho, ley, brody. 107.9 ahí. 107.9, pues saludos a toda la raza de Chicago, pero adelante, brody. A ver, pregúntame. Sí, ahorita se lo estoy poniendo así más rápido posible. Entonces, yo con una Me encontré con una morra en online, you know, en una de esas aplicaciones que no quiero decir nombres de que para para la izquierda, para la derecha. Y ya estoy ha estado con ella hablando con ella, o sea, pasándola bien ya por como siete meses, ¿verdad? Este, y ahora este estoy sintiendo ello y yo y ella los a, a, han han nacido claro que no que no no queremos estar en una relación, ¿verdad? pero ahora yo estoy sintiendo este sentimientos por ella, ¿verdad? Yo sé que muchos hombres allá este a lo mejor están pasando por lo, lo mismo que empiezan a sentir algo por una. Este, pero ella lo ha hecho, ya lo ha, me me lo acaba de decir claro que como que no quiere seguir con algo serio en el futuro, pero por mientras todavía la sigo viendo, lo seguimos viendo, la seguimos pasando bien y pues Ojalá, no sé, lo creo lo que lo que quiero preguntar a ustedes, no sé si seguir con ella o dejarla, ¿me entiende? Muy bien, eh, dijiste empezamos a sentir algo, lo cual es mentira, solo lo sientes tú, ella le gusta pasarla bien contigo y me imagino tienen sexo, ¿no? No, sí, eso sí. Muy bien, pero, entonces, pero... entonces ella está disfrutando esa parte, es una chava que ahorita se siente libre, que le gusta eh, hacer eso. ella te lo dijo, te lo dejó claro que ojalá los seres humanos en general seamos más así y, y decir, oye, quiero contigo sexo o no quiero nada serio ella lo está haciendo, deberías de ser agradecido lo que debería de pasar aquí es de que tú te alejaras de esta mujer, ¿por qué? porque ya estás metiendo sentimientos y dijiste algo la estamos pasando bien, ¿no es cierto? tú ya no la estás pasando bien aunque tú me digas que sí Ya no la estás pasando bien ¿Por qué? Porque detrás de tu cerebro Ya sentiste que esto se va agrandando El sentimiento Y cuando se mezclan los sentimientos Ya valió ¿Qué es lo que estás a punto tú? De salirte ahorita de ahí ¿Por qué? No porque no la quieras No porque no disfrutes estar con ella Porque es lo mejor para futuro En tu mente En tu mente tonta Así lo voy a decir En tu mente estúpida Y lo voy a decir así porque es la única forma que podemos reaccionar y alguien nos diga las cosas como son. Eh, no estoy diciendo que tú lo seas. Tu mente estúpida a la hora de manejar una relación te está diciendo no. Mira Alex, esto es lo que te dice tu otro Alex. Ella te dice eso Alex. Pero tú sabes Alex que eres un brody, buena onda, trabajador, eres buena persona y... Y tú poco a poquito te vas a ir ganando su corazón, Alex. Y ella va a cambiar. Porque ¿cuántas veces hemos escuchado las historias, Alex? Tu otro Alex te dice a ti. Donde la mujer dijo, yo no quiero nada. Yo no quiero nada serio. Y terminó casándose con él, Alex. Esa mujer es cosa de que le des tiempo. Son apenas siete meses. Dice que no quiere nada serio, Alex. Pero ¿sabes qué? Ella va a caer tarde o temprano, Alex. Eso es lo que te dice el otro Alex, ¿sí o no? es eh, más o menos es lo que quiero pensar pero o sea yo sé que no no no no quieres no, sí lo piensas no sí el otro el otro detallito es que ella yo tengo 29 ella tiene 23 verdad y yo pues a esta edad pues este ella fue una experiencia la primera que ha tenido así como o sea es que como como te digo los vemos los vemos y casi unas cuantas veces a la semana la pasamos bien verdad y Y fue la primera experiencia que ha tenido como como novio, pero aunque no hagan, aunque no seamos novios, o sea así se siente, ¿me entiendes? Yo tenía A ver, 29 a, a ver años, brody, o sea, ella, ella te dijo o tú esto es tu primera experiencia como novios. No, yo no he tenido, o sea, novia novio en el pasado. Por o eso, sea, o sea, para eh, ti para ti viene siendo como entre comillas la primera relación así ya más como novios. Sí, sí, sí. Okay, ese sí, es el, ese es el problema. Ese es un gran problema Aquí está pasando lo que por lo regular sucede al revés Cuando el hombre tiene experiencia Se anda ligando una chavita Y, y la chavita eh, pues quiere todo serio Y el brother le dice yo no quiero nada serio Pero ya tuvieron sexo Y de repente la muchacha se empieza Ya sabes cuál es la palabra Se empieza en Q, ¿verdad? Y se empieza a pegar a ti Tú la quieres deshacerte de ella Bueno, fue todo al revés Tú eres el que estás en Q, con ella Y ella ya te dijo, no, eh. a pesar de que ella es más joven que tú, se ve que la chava tiene más experiencia porque tiene 23 años y es más honesta y, y dice, oye, pues no, ¿verdad? Ahorita no, ahorita no. Y quiero no, no eso. Sea, es que no o sé, sea, no, no es que tenga más experiencia de, de, de lo que yo sé, ¿verdad? Pero es que ella, o sea... No, me refiero que yo, tiene más yo, experiencia yo, yo... o más madurez para manejar esto. Sí, sí, o sea, o sea, yo yo entiendo que tiene también 23 años y pues uno a los 23 años como usted este dice, uno tiene que tener disfrutar la vida, ¿me entienden? Yo entiendo eso. Pero como le digo, yo al final yo creo que nomás no quiero acabar solo sabiendo que No tengo no vas a acabar, de... mira, brody, no vas a acabar solo. De mí te tenlo por seguro. Lo único que pasa es de que están eh, desfasados en, en en los tiempos de qué quiere uno y otro. Yo te entiendo, 29 años ya es cuando empiezas tú a querer ya algo más formal, pero estás con la persona equivocada y ella está con la persona equivocada también, porque ella lo que quiere es disfrutar y todo, y si yo fuera ella me alejaba porque te puedes volver peligroso. obsesivo y decir no no es que, que quiero que yo y empiezas a empiezan a llegar los ramos de flores como una camionetada de rosas y empieza y empieza a llegar el anillo y empieza a llegar el mariachi ese tipo de relaciones a, a huevo esa es la palabra perdón esas relaciones no van a ningún lado brody en el momento es como aquellos que traen explosiones y todo para dar el anillo tú crees que la mujer les va a decir que no pues ya con todo lo que vieron se sienten obligadas Tú, el amor es al natural, Tú tiene, ella te está diciendo bien, no quiero una relación seria. Y es más, ella no se va a alejar, pero tú deberías de hacerlo porque tú eres el que va a salir dañado con los sentimientos aquí, brody. ¿Entiende? Entonces usted me está diciendo que yo me tengo que alejar y, y, y ¿cómo es que usted lo haría eso? eso? Creo que es lo más importante, ¿me entiende? Sí, se ven dos o tres veces a la semana, me estás diciendo... Sí. Empieza a lavar cada 15 días. Como dijera el otro cada cada dos horas en vez de cada hora. No se pasó que okay, es como si te dijera dos no pues no por la, dos veces al mes Brody. Dos veces al mes o sea poco a poco me da pero estás diciendo que poco a poco no que no lo haga. Yo, lo, lo ideal madera, ¿no? lo, lo ideal sería ya no verla y enfocarte en otras cosas ya no verla. y decirle oye ya entendí y y ahorita van a salir todos con que no es fácil ok oh, luch entonces ¿para qué me llaman pues si quieren cosas fáciles no hay aquí no hay cosas fáciles y y sabes qué Brody si de aquí a mañana de aquí a pasado mañana cada día cuenta como va creciendo más lo que sientes por ella así que tú échale ahí cuando quieras dejar esto para pasado mañana más en un mes más en si tú aquí a cinco meses dices ya lo hubiera dejado hace cinco meses y hubiera avanzado cinco meses pero no Yo no sé por qué me llaman Si van a acabar haciendo lo que ustedes quieren Mi respuesta para ti es Déjala ya Si no puedes de tajo Poco a poquito Pero aléjate de esa mujer, Brody No es mala Porque te está diciendo la verdad Punto sí. Se acabó Solo lo que tengo que decirte, Brody Gracias Sí, gracias a usted, maestro Y quería estar enfrente de usted para hincarme oh. ¡Bravo! ¡Qué bárbaro! Yo estoy Yo lo hago por ti, Alex. No, no, claro, Aquí no? te pa allá, brody. No te da pena. Aquí no? se está viendo la señora Anas del Diabolito. Oye, bueno, ya regresamos con más, señores. Les voy a decir qué onda con María Félix. Ahorita vuelvo. Es el podcast que estás escuchando. El show de y chocolate. El podcast de El Chobachito todas las tardes. Oigan, eh, les voy a hablar ahorita en un rato más de María Félix. Así es, les voy a hablar de María Félix. Para mí, ma María Félix no es lo que ustedes creen, pero trae una onda que se me hace interesante y, y la voy a compartir con ustedes. El otro día, Choco creo que eh, aquí la producción sacó unos audios y la Choco los presentó porque fue el día de María Félix o el día que nació, es el mismo día que murió. Y dijo dos, tres cosas que yo me quedé... Eh, dije... Trayonda. Entonces, quiero compartir mi pensamiento sobre las cosas que dijo ella. Para los que no saben, yo tengo un segmento que es exclusivo de mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube es El Maestro Doggy. También lo pueden escuchar en el podcast. El podcast lo pueden escuchar ustedes, obviamente, en podcast, que fue quien sacó este nombre, pues, iTunes, ¿verdad? Eh, Apple Podcast. Y luego lo pueden escuchar también en el Tuning iTunes Y también en el Spotify, en Pandora, eh, Pandora iHeart Radio, eh, y ahí lo pueden escuchar, el podcast se llama Erasno y la Chocolate y dentro de ahí estoy, pero ya en YouTube, ahí ya no, ahí sí me pueden encontrar solo en mi canal El Maestro Doggy. Bueno, ya dicho eso, ¿cómo funciona el tiempo extra? Garbanzo, explícales a ver si trais Bueno, el tiempo extra es precisamente eso, es tiempo extra. Lo que no se puede decir bien 100% abiertamente como suelen las bueno, cosas. Bueno, hablamos muy vulgares, es la verdad. Es la verdad, verdad pero, pero dentro de como en cantina, dentro de esa vulgaridad hay mucha verdad. Y qué es lo que pasa, por lo menos así lo entiendo yo. Cuando el maestro habla así es porque creo que las cosas se pueden quedar más grabadas en la mente del interlocutor. Si tú estás escuchando algo y te empiezan a endulzar la plática, es que mira, no. Cuando las cosas se dicen derecho, con palabras como lo que entendemos, es cuando hacen más sentido y creo que para mí eso es el tiempo sí, extra. Sí, Punto. sí, hablamos muy groseros. Sí, pues, es, la, por, es la verdad. Y por eso es en tiempo extra, no está al, al aire por lo mismo. ¿Cómo funciona? Bueno, eh, de repente me mandan preguntas a mis redes sociales cuando yo las solicito y luego yo las guardo y ya las voy contestando una por una cada día. Es correcto. Así es, eso es correcto. Por ejemplo, miren. les voy a decir una de las que me han hecho que yo no he contestado en tiempo extra pero más o menos es así porque los papás buenos nos tocan las malas las mamás cu eras no. eso dice no <risa> porque al, al entonces yo ya le contesto sobre por qué si me dicen ahorita a mí por qué quién tiene una respuesta para eso pero sí les digo algo ¿Qué estás... Hay que ver... ¿Dónde las encontramos? Hay que ver... ¿Cuáles son los patrones... Que hemos hecho... Antes de conquistar a una mujer... ¿Cómo la conquistaron? Que... Y yo les voy a decir... Otra vez... Si a ti, brother... Ya te pasó... Que una mujer te... Tocó... Que fue mala mujer... Cuando tú piensas una relación... Con otra mujer... ¿Qué platicarías primero con ella? Si ya una mujer te... Te engañó... Y te puso el cuerno... O fue como él dice... Mala mujer contigo... Está te golpeaba tal vez o eh, no eras nadie para ella. ¿Cómo empiezas una relación con alguien después de que pasas de eso? Pues obviamente no hablando nada de ese tipo de cosas, ¿no, maestro? O sea no hablar nada de eso. En algún momento tal vez usted ha comentado que indirectamente a ver a, eh, eh, a ver estás diciendo que yo no le voy a decir que una mujer me engañó y que Y que ah, me trató digo, mal y que era una conmigo. Eh, no, no, ¿por qué? ¿Para qué? O sea, si es el primer. A ver, primer permíteme así. garbanzo de que te pongo las las trompetas. Ah, Muy bien. Oh, Muy bien. Claro, maestro. Claro. Sí. claro. A ver, eso es una de las de las reglas que deben de entender ustedes. Al momento que ustedes llegan con una mujer y le dicen. Como la mayoría de mujeres llegan con los hombres, me maltrató, me golpeó, me fue infiel, esto y lo otro. Y ellas nunca, vean ustedes, la mayoría de mujeres nunca hicieron nada, Brody. Siempre. El, el otro. El otro, siempre. <risa> y si, ah no, y si lo hicieron, pues yo sí lo engañé, las más sinceras, ¿no? Pues yo sí lo engañé, pero por lo que te digo. O sea, y los güeyes que se las están ligando les creen. Y por eso las mujeres han usado esta táctica de la sufrida. La víctima Victimizarse Yo no digo que no pasaron por algo malo oíganme no me malentiendan Simplemente que lo usan como arma Ahora Puede ser que no pasaron por eso Puede ser que sea una mentira Y se la creyeron ¿Qué le dije a la señora ayer? ¿Le estás creyendo a este brody? Tal vez ni es cierto ¿Qué está pasando? ¿Por qué me toca una mamá así? ¿O por qué me toca una mujer así? ¿Por qué brody? Porque posiblemente Cuando están ligando Ustedes dicen Es que la mujer de antes me hizo esto, me hizo lo otro. Y la mujer, oigan bien. Ellas van un pasito adelante y dicen, pues, ¿por qué sería, no? O sea, que este güey se puede manipular. O sea, que este güey se puede manejar. Y ya empiezan a hacer como... Ideas. Claro. Entonces tú te muestras como alguien frágil y alguien débil y alguien... Y van a decir... Pero somos, y claro que lo somos El punto no es que no lo quieras demostrar Es que lo puedes demostrar con otras cosas No diciendo que eres el güey engañado, cornudo, lo que sea O si lo quieres sacar, no lo saques con tu mujer Con tu nueva conquista Sácalo con tus compas, un psicólogo El sacerdote, no es ahí Y muchos cometen ese error cre Recuerden, es su pareja No es su... por eso es Eres mi todo, no es cierto na Nadie debería ser tu todo Porque debe ser tu todo Es tu todo, ¿qué? Mis... Ya saben qué. Bueno, así contestamos ahí y ahí lo voy a dejar. Voy a seguir hablando eso en tiempo extra en algún momento. Ya vuelvo con lo otro. Chido, chido es el podcasteras, no es chocolate. Lo que tú estás escuchando, este es el podcast de más chido Muy bien, aquí va esta situación. Les voy a decir como el Maestro Doggy... ...cómo voy a analizar un poquito de María Félix. Escuchemos este audio. Vamos a escuchar este audio. Me pueden seguir en mis redes sociales... @elmaestrodoggy. el Maestro Doggy. Mi segmento es obviamente para que ustedes, Brodis ...se cuiden de las malas mujeres. Yo les voy a decir algo. Yo no andaría con una mujer como María Félix. ¿Por qué? Ella lo dice. Ella le gusta el... el, el... ...bueno, escuchen esto. Primero, esto quiere decir que sí estoy de acuerdo con lo que sigue... Oigan esto. Todas las mujeres se le daban. Lo dejé porque porque supe me echaron un cuento de que si había ahí él trabajaba en el en el lirico. Aquí María Félix habla de por qué dejó a eh, el uno de sus mayores amores, ¿verdad? ¿Quién compuso María Bonita? Este ah. Vargas, ¿no? El, el nombre. No, ¿No fue el flaco Ibáñez? Agustín Lara. Agustín. Todas las mujeres se le daban. Lo dejé porque porque supe, me echaron un cuento de que se si había él trabajaba en el en el hírico, se si había ido con una muchacha así de digamos de, de, de sentaderas como muy polveada Muy bien, María Félix dice que ella dejó a Agustín Lara o se, o se divorció de él. Ella lo describe como el hombre el mejor que tuvo, porque ella dice, yo tuve muchos hombres. Y dice que es el mejor hombre que ella tuvo. Y lo dejó porque él le vinieron con un chisme de que él andaba con una mujer con las nalgas muy polveadas. ¿Qué quiere decir eso? Que es como eso que le echan al pan para que se abombe. O sea, una mujer muy nalgoncita, dice ella, que por eso ella se enteró de eso y por eso lo dejó. Pero aquí viene lo bueno. Y casi como si se, lo vieran, si lo, si se hubiera talqueado con ro, royal, se dice para que se infló. Ah, pues una señora sí. Una señora muy polveada. de de de de, Ay, de por los no. de, de por los detrás. Se mortoma del mal mal flaco y entonces entonces sí lo mandé a volar. Malamente porque Dios <risa> te voy a decir. Lo mandé a volar porque me dijeron que andaba con esa mujer y dice, "Malamente. Lo man... me divorcié del malamente. ¿Por qué? Malamente porque Dios te voy a decir. Malamente y yo. ¿Qué qué qué cu cuál es que un hombre se vaya eh, para que un hombre aprecie a su verdad a su mujer, necesita irse con otra?" para ver la diferencia, para hacer la, la comparación, ¿no? Para que una mujer, para que un hombre valore a su mujer, tiene que irse con otra para que vea la diferencia. O sea, lo que dice María Félix es de que después del que pasó el tiempo, dice, la regué, me hubiera quedado con él. Yo creo que él ya después se dio cuenta de que de verdad, pues aquí estaba la, la mera mera. Yo no estoy diciéndoles a ustedes, Brody, de que deben de irse y buscar otra mujer. Pero sí les digo... De que no pueden ustedes casarse con la primer mujer que encuentren Están más propensos a ser infieles a, Si se casan jóvenes están más propensos a traer más mujeres Ahora van a decir Pero ese güey ni modo que no se haya tenido muchas mujeres Igual engañó a María Félix Vean a quién El asunto aquí es de que El, el ángulo que, que ella toma es También para muchas mujeres del día de hoy Es de que todos podemos cometer errores, errores Y ver nalguitas polvorientas ahí palpando Podemos ver mujeres nalgoncitas. Y ustedes mujeres lo saben, tienen sus encantos. Y muchos hombres somos más débiles unos que otros. Y vamos tal vez a regarla o a cajetearla para no decir otra palabra. ¿Verdad? ¿Pero de verdad vas a acabar una relación por eso? Puede ser que el brody diga, la regué y voy a... ¿Y qué les dicen las amigas? Güey, si te lo hizo una vez, te lo va a hacer otra vez. Güey, si te lo hizo una vez, te lo va a hacer otra vez. ¿Qué pasa si una mujer la riega? O sea, ¿que las amigas van a decir lo mismo? Güey, si ya lo hiciste, lo vas a hacer otra vez. No, es, amiga, yo te veo de verdad muy arrepentida. Trata de recuperarlo. A verdad, no que si lo haces una vez. Ven cómo uno usa usan la misma versión. Es una de las cosas de María Félix. Otra, escuchen esto. Tal vez es lo más importante de lo que voy a hablar ahorita. ¿Qué se siente? Esas cosas son muy difíciles de decir. María Félix le pregunta, ¿qué, ¿qué siente que usted le digan todos que es una mujer muy hermosa, que es una mujer encantadora, inteligente y todo esto? Y dice, te digo la verdad, y esto va para todas, especialmente esas muchachitas que se creen. las dueñas del mundo porque tiene una página de Instagram o de Facebook y tienen muchos likes, muchos me gusta y andan ahí viejos rabo verdes mandando florecitas <risa> y, y el y el piolín el el pajarito amarillo de brillantitos el con Mickey el Mickey Mouse todas esas cosas entiendan esto que dice María Félix qué se siente Esas cosas son muy difíciles de decir. Yo, para poderla pasar bien, a gusto, confortable en mi vida, yo me he hecho una imagen para mí misma yo, y, y dejo la imagen que, que los otros han forjado para mí. Yo me invento mi, mi imagen y, y con eso me la paso muy bien. Porque si yo me hubiera creído todo lo que me dicen desde que amanezco hasta que anochezco, desde que tuve un de razón hasta este momento, mira, ya me hubiera yo vuelto loca. Si yo me creyera todo lo que me dicen Desde que yo me acuerdo y tengo uso de razón Ya me hubiera vuelto loca Yo por eso he creado un personaje para mí Y he creado el personaje que la gente dice de mí ¿Qué pasa en redes sociales? ¿Ves una muchacha bonita? Like, qué guapa estás Un inbox o un DM que le mandan privado hey, Eres la mujer más hermosa que he visto en el Instagram way, cuántos mensajes debe tener de esos Y las mujeres Y yo les digo a ustedes que tienen ahí, se creen en ellas de verdad que ellas son las dueñas del mundo porque un brody les dijo que son la más bonita de Instagram. ¿Cuál es el problema? Que no saben distinguir de la verdad, güey. No lo soy porque no lo eres. Y la diferencia entre un brody que te quiere ligar, te quiere llevar a la cama, que eso es lo que quiere, con alguien que de verdad, con, con tú quién eres tú como persona. La que tu mamá te dice, órale a barrer hija de la fregada, órale. No, la que, oye, recoge tu cuarto, oye que el maestro aquí. Entonces muchas veces se sienten que porque tienen seguidores, como que mm, yo aquí las puedo. Uh -huh. Y yo me siento no sé quién. Doña María Félix dice, a mí me han dicho de todo y ni me la creo porque me vuelvo loca. Uh -huh. Estas chavitas el día de mañana que la rechazan o les pasa algo o no se ven bien como quieren en la foto. Bush. Mejor no postean Se toman 40.000 mil fotos Para sacar una Y esa una La todavía le ponen filtros Te estamos hablando Alguien de que siempre La vieron casi siempre En persona Y todos los artistas Se la querían ligar Tu chamaca Que tienes ahí un perfil Que porque tienes seguidores Te dan likes Ya ni siquiera le quieres hablar A, tu, a tus tíos O a tus primas O te alejas de la familia Porque ya Te sientes la estrella Del internet mm -hmm. Me volvería loca. Mejor, miren, piensen. Son una mentira. Son una mentira. Ustedes son una mentira de las redes sociales. Se sacan la foto donde está la pared blanca, muévanle tantito, ahí es donde está el tabique cayéndose. Donde está el gato, el perro? Parece una foto de San Martín de Porres, la, esco <risa> la escoba, el gato, la, la, la, la, la ¿cómo se llama el? La maceta. La maceta. O sea, no creas que es un u, u, una manera de decir. Eh. Me han dicho tantas, me, me, me han puesto tan inteligente, me han puesto tan guapa, me han puesto tan, tan, tan, tan y tan muy y tan muy. ...que he llegado a pensar... ...que no es cierto... ...ni ni he sido tan guapa... ...ni soy tan guapa... ...ni soy tan inteligente... ...ni ni, ni, ni soy tan fregona... ...para poderla pasar mejor... ...porque francamente no es posible... ...ni soy tan guapa... Wow. ...ni soy tan fregona... ...ni soy tan inteligente... ...¿y qué te dicen ahorita los psicólogos... ...según los expertos... ...tú eres inteligente... ...tú eres guapa... Tú eres". ...sí soy... ...pero no soy la más guapa... ...ni la más inteligente... ...como me pintan... ...o sea, ¿qué sucede con esto... de que no se la crean mucho. De verdad, son seres humanos como cualquier otros. Las redes sociales les han traído eso a estas chavitas. El problema es de que ustedes se las quieren ligar y cómo es como se las pueden ligar a estas mujeres dándoles obsequios. regalos, detalles, les dicen ahora, ¿no? Ay, ¿Eh? quiero un nombre detallista. Y el Brody viene y le corta una florecita del jardín, dice, güey, ¿qué crees? que Vino mi vecino, el huicho, ¿qué crees, güey? Me trajo una flor de ahí del jardín, güey. Y la otra, no más. Y la otra le enseña la foto donde florería, no sé qué, le flor de Frankhook, que <risa> vienen 40 flores, 40 rosas de colores doradas en un cuadro y todo. Mira, güey, exacto, güey. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que ellas esperan? las muchachitas están saliendo de la realidad para ser complacidas por estúpidos, que eso es lo que le quiero decir, no sean eso para mujeres que no no van a tener nada ustedes no van a tener nada de ellas nada ellas reciben 40 mil mensajes al día porque cuárense son las reinas del del internet con sus mil likes entonces nada más quiero decirles eso No sean tontos, esas mujeres no las vas a complacer porque están viviendo en un mundo raro. Es más ni siquiera María Félix se la creyó y estas mocosas se la están creyendo. O sea, eh, fíjate el, ella ¿Dónde qué nivel? Esa, ella dijo, "Yo no me la creo." Y, y a ella le decían presidentes, actores, eh, cantantes, todo. Ustedes les están diciendo y no quiero decir que valgan menos, pero brodis, échale coco. Es todo lo que les quería decir. Chelegana, soy el Maestro Doggy. Síganme, @elmaestrodoggy Maestro Doggy en todas las plataformas. Y es que es la verdad, garbanzo. Oiga, maestro, entonces, en otras palabras, si tú eres una chava que crees todo esto, pero sabes que no lo eres, demuestras que tu inteligencia en general no vale más. Diste en el clavo qué tan inteligente puede ser una chava que ni, es más, que ella sabe que caminando la calle... Ni siquiera le llega a las fotos que ella pone ahí Como dijo aquel Oye mi amor, y tú sin maquillaje, ¿qué color eres? ¿No? <risa> Exacto Pero, oiga, aparentemente O sea, como que no les importa Porque yo he visto fotografías de muchachas Que, que le jalan la imagen, ¿no? Le y se jalan cómo, o, se le, ve, o le sí, se ve en la, cómo, en la nalga le jalan sí, Y se ve cómo se jala todo lo de atrás La pared y la madera, o sea, ¿se ve la curva? Pues Échale coco Pero eso no es lo malo, así la ponen Sí, no <risa> viendo que se jaló. Todo. Sí, es que la hay una aplicación para lo que quiere decir el garbanzo para explicarles una aplicación que tú tienes tu foto y tú con tu dedo puede ser como las las nachas más largas o más paraditas la nariz la puede levantar los pómulos los puede cerrar el, el, la bubi la pueden levantar o sea está bien yo no me único que digo que hagan lo que quieran no hay problema el problema es que ustedes brody se claven con estas mujeres punto ese es mi único punto aquí es para ustedes el aviso cuidado de mujeres que andan ahí cerca de ustedes dejen de buscar viejas allá no sé dónde por internet no sean tontos por favor soy su maestro y se los digo por su bien bueno hasta el día de mañana ya saben siguen tiempo extra en mi canal de youtube canal nuevo el maestro doggy ahí estamos Es el podcast que estás escuchando El chocerano y chocolate El podcast de El Todas las tardes Bueno, gracias Es miércoles 14 de abril Cuando estoy grabando esto Y déjenme decirles que Pueden compartirlo En sus redes sociales Esta grabación Que les va a servir de mucho Y es basado en preguntas que me hacen Algunos alumnos Aquí pues, vamos a decir algunas malas palabras... Por si de repente lo tienen ahí en el taller... No vayan a llegar a algunas nalguitas a arreglar el carro... Y tengan ustedes allá todo volumen esto... Si es un hombre, pues... ¿no? No le hace. Ni pedo, esto van a decir... ¿Quién chingas es ese güey? Puto de la radio, que haces mamadas ahí... Eso van a decir... Pues bien... Regresando a las preguntas que me hacen ustedes aquí... Dice... ¿Hasta cuándo es bueno luchar por una mujer? Qué buena pregunta... Y cuántas aristas tiene, a ver Garbanzo, ¿hasta cuándo es bueno luchar por una mujer? Hasta cuando ya no haya posibilidades. ¿Qué mamada acabas de decir Garbanzo? Maestro, ¿sabes hasta cuándo no hay posibilidades? Hasta que te mueras. No, no, no, no. Ah, es lo que les digo. Por eso tú estás ahí y yo estoy aquí. Permítame Es una mamada lo que acabas de decir. A ver, pero para usted todos son mamadas. Todos son mamás A ver, mi doggy, nuevamente su pregunta Porque yo sí le tengo una respuesta Nada más de que sus preguntas a veces vienen muy Pero habla con ganas, con huevos Parece que te vienes a confesar Dale, dale, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es mi pregunta? Yo no te estoy haciendo a ti Ninguna pinche pregunta, tú te metiste Yo me metí como Usted diga lo que está preguntando A ver, señora, se metió Conteste A ver, pero ¿cuál, cuál? O sea, manera. vas a, te estás peleando y es no sabes de ni neco. qué es. Sí, lo sé lo que es. A ver, dale, a, entonces. ¿A los cuántos diga su pregunta? ¿A, ¿sí? ¿A las cuántas vueltas ha hecho un perro? 4. No no, no. No, gaste su ah. tiempo, dígame la pregunta. Hasta cuándo es bueno luchar por una mujer? Aquí le va. A la primera, si uno debe de saber de que cuando uno le ruega a la mujer y no hay interés, ya estuvo, nah, o sea no nah. son cuestiones de horas, minutos sino que simplemente es cuando se presta la oportunidad de que hey, sabes que me equivoqué, perdóname y si no hay interés, que traga gordo, en ah, cabrón, parte. aquí ya estás hablando tú sí, de sí, pedir perdón, Tú sigues vas por tu tercera hamburguesa el día de hoy. No me voy a pelear porque tragues así, es tu cuerpo, es tu salud y es tu vida. Luis, ¿hasta cuándo es bueno luchar por una mujer? Si no hay interés, no hay necesidad de luchar. Eso que acaba de decir. Si no hay interés no hay... de la parte de parte de la mujer, ¿para qué voy a claro. gastar Muy mi bien. tiempo ahí? Tú hasta cuándo? O sea, que no es, no no luchen por mujeres. Ah, pues, cada quien yo no muy bien tupid pues tú vas a que vas a andar luchando por mujer por un buey hombre maestro no es que lo que yo le quise decir ahora ya volvió reformado garbanzo reformado esto es como cuando escoges escoge los peleadores en Street Fighter y ahora ya salen bien regresa ya 2021 bien mamados con el cinto de plata y ya, ya volvió el garbanzo a ver. no yo yo comentaba Entonces, que es la última posibilidad porque hay un momento en el que uno uno trata verdad este de, de arreglar cosas hacer esto ah, pero hay un momento en el que te das cuenta de que sabes que no hay más o sea no hay posibilidad de que esto continúe ahí y ¿Por porque y, y por qué se lo cuento gran gran a ver, líder pero maestro. pero estás de acuerdo que la cagaste primero totalmente porque no es por ah, eso que estoy diciendo claro sí, y por sí, qué sí, no Porque no me deje Luego, luego me manda a la chingada. Tuvo que ¡Estás bien a pendejo! A ver, tú, pinche gordo. ¿Entonces cómo chingados uno habla si lo mandan a la Ay, chingada? Que mi segmento no, es, te da oportunidades donde vas a lucir. Sí, si pero... no luces y la cagas, viene a sobre ti, viene sobre tú la a persona. A ver, maestro, permíteme, pero también, y con respeto lo digo, no mames, deje que uno termine de contestar tres palabras, estás bien pendejo. A ver, el otro, no mames. No, es siempre. que es una mamá decir hasta que, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Hasta la hasta última, finita, hasta, hasta el hasta final la Hasta la última posibilidad dice. Exacto, la y la última posibilidad ya, es cuando te eh, mueres eh, No, no, no, no, no porque yo, ya le expliqué Cuando ya ves que de, No hay, pues entonces sí, retírate del juego ¿Sabes qué? Ganaste Muchacho, te de una respuesta más eh, concreta sí, pues Y aprende sí. tú pinche gordo Porque seguramente Tú vas a de decir, pues sí, yo sé que es hasta que Hasta que Hasta que uno ya no pueda Y lo que sea, pero brody Vamos a usar el sentido común Y le voy a poner nombre, se llama Dolores No, ese nombre está, va a doler No, eh, ponle Beatriz Beatriz, Betty, tú la quieres y la amas Mi pregunta para todos los que quieren y llaman a una mujer con la que nunca he estado ¿Cómo hijos de su puta madre se enamoraron de ella? <risa> Muy bueno Entienden sí, sí, muy bueno. Número uno Es que por esto digo Este tiene muchas historias No sé si anda con ella No anda con ella Anduvo con ella Anduvo y la cagó O anduvo y la otra la, O sea no sé nada Pero yo quiero primero una línea Güeyes Ustedes que aman a viejas Que ustedes nunca Ni nunca les han dicho te quiero O te amo de regreso O, o hola Güeyes, no pueden amar a una vieja así. Ustedes lo que están es, tienen una ilusión y están obsesionados con ella. Dejen de mamar. Ustedes no se pueden enamorar de la vieja de Instagram por más likes que le den. Despierto pensando en ti y miro todos tus stories. y Muchachos de su maestro, dejen de mamar. Eso no es amor, ¿ok? Número uno. Por lo tanto, tú no puedes luchar por una persona que no te ama. La palabra luchar... En la vida es luchar por tus ideales, luchar por ser mejor persona. En las relación es luchar por qué chingados vas a luchar si ni siquiera hay un un, un un rebote en el tenis. Vas a jugar y pum, pum, pum y te chingan o le ganas. Pero si te pones con tu pelota de tenis y le pegas pum, y, y no te la regresan. ¿Qué ching? ¿Qué es ¿cómo le juego? ¿Le juegas qué huevos? Si ni siquiera estás jugando, <risa> nadie te está jugando. No, no hay game, entonces no hay que luchar, no hay nada que luchar. Ahora, siendo viste con ella, la regaste, hiciste algo malo y es un mujerón. ¿Crees que vale la pena hacer sus intentos por decirle, oye, eh, la regué, la cagué? Y hay niveles desde De, de tal vez engañarla con su hermana, con su madre, hasta un día quedaron de verse y no fuiste y la muchacha estaba vestida, eh, iban a ir a una boda, o sea hay un chorro de cosas. ¿Por qué le fallaste? ¿Y por qué vas a luchar por ella? Porque es una gran mujer y sabes que te quiere y está dolida. Y ni, es más, hay mujeres que te han mandado la chingada de una manera tan bonita... Que ni siquiera te han dicho ya de verdad vete a la riata. Que se quedaron lagunas que a ti te hacen pensar es que ella quiere estar conmigo. Sé que tengo que trabajar. Ahí es donde voy. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el nivel del disgusto? Como dice la canción. Yo sé que al verme me muestras disgusto. ¿Qué, qué disgusto les muestra? ¿Un bloqueamiento de dos lados? ¿O simplemente no te contestan los mensajes? O le llamas o le mandas un mensajito en el WhatsApp, hola, ¿cómo estás? Y antes te decía hola bien, ¿y tú? Y ahora es hola bien, ya sabes que está ahí haciéndosela, ¿eh? que ya está, hola bien. Yo sé que la regué, este, ¿qué vas a comer hoy? Perdóname, no sé, a ver qué como. La cagaste, hay que aguantar ese esa esa parte donde tenemos que volver a buscar el, el perdón. Ahora si la chava ya se hace pendeja por mucho tiempo, ya tú, tú ya porque está bien, tal estás estás enojada y te está diciendo el Brody, te está buscando aquí y allá, te mando florecitas, no, te mando una tarjetita de Starbucks, eh, cositas así y la chava ya no reacciona. ¿Hasta cuándo? Yo sí digo, depende de lo que pasó y depende de qué signifique esa mujer. Depende si, si ver que ella, hasta que un día llegues tú, tú sabes tu límite. Y decirle, oye, ya me cansé. Te voy a decir algo. Te voy a preguntar bien porque veo la esperanza en tu forma de contestar. Si, si, y estoy confundido. Quiero que me digas aquí, Betty, y mírame. Quiero que me digas porque estoy... Trabajando en mí Y quiero llegar a tomar una decisión Quiero que me digas Si voy a seguir Vamos a seguir con esto o no Porque les voy a decir algo Cuando uno está enamorado está clavado con una mujer Eso te afecta para tu trabajo Para la escuela Para si haces un deporte Para lo que sea Tu cabeza Hola. está ahí, güey Si esa vieja te dice Ok, te perdono Vamos a intentarlo Güey, sales cagado de ahí Vas y el otro día Si trajes en la construcción Haces una puta casa ¿Me <risa> entienden? Y todo lo contrario, si te dice, la verdad lo estuve pensando y tienes razón, no me decidía porque es duro para mí, pero no voy a poder perdonarte, güey. Valió riata, pero ya lo sabes, tienes que dar ese paso. Ahora si te dice, bueno, es que no lo sé, que es la tercera opción, dame tiempo, chingón. Perfecto, te lo voy a dar, ya te lo di o ya no lo dimos, pero quiero saber ahora sí cuánto tiempo. No sé. No, no, no, no. Ya. ¿Cuánto tiempo? Porque yo vengo por si no vamos a seguir sí, igual, sí, sí. Beatriz. Es que tú lo que me hiciste oh, no. y está bien, no estés, desahógate, mi amor. Échele, mija. Porque güey, ya la cagaste, tienes que aceptar. Órale, lo que viene con eso. Te van a decir, te la van a voltear otra vez, te, te por un lado y por otro. Okay. Tienes razón. La cagué. Entonces, vuelves a la pregunta. ¿Cuándo va a ser? Dame tiempo Y les digo, puede ser Si es alguien especial Decir, ok En una semana más te voy a preguntar Ya no te voy a molestar Para que me digas Y vienes en una semana Ahí ya no te a decir, no me digas Eh, si ¿sí, no Ya Ok Y ahí ya Vemos qué pasa As entonces A ver, espéreme, espéreme, espéreme. Yo le respondí eso, lo que usted dijo en 7, 8 minutos de aquí, escuchándole. Yo le dije eso, que le dices, perdón, una disculpa por lo que he hecho, y si no te perdona, ya estuvo. Ahí se termina todo. Eso es lo que yo dije, que le, y, que, y está ahí, cabe de decir que usted le, lo que, mismo. Ese cuate le está queriendo decir algo, una grosería a usted sin decírsela. Claro. Pero. Que hablito jamás dijiste eso, Brody. Claro que sí, me mandó es, la chingada. Es, esto me sí digo. se la creyeron porque no. no te escucharon. No, no, no, no. no, no. Ver, usted ¿y me mandó la chingada Y diciendo que él me diga a mí que soy un pendejo. <risa> es lo que él quiere decir. Ah. Pero no es verdad porque obviamente no entendió la explicación que usted acaba de dar, maestro. Es, es lo y, mismo. Y, y el hablar de, de límites es que esto. El, lo que se dijo es, señores, no. ay, dice la canción del jefe de jefes, Hay qué. Hay unos pollos que quieren picotear al gallo, una ¿no, mamá. Sí, sí, sí. Hay gatos que quieren estar a tu altura. O sea, ya ahora resulta que ya... Ahora qué. Yo se lo dije. Así. Y me mandó Le la De ahorita chinada. tú sueñas con ser un día de dar un comentario prudente. Ok, señores, hasta el próximo Tiempo Extra. ¿A poco no está de huevos? Compártanlo. Compártanlo, por favor, en sus redes sociales, Facebook, Instagram. Agarren el link, especialmente del YouTube, y compártanlo. Recuerden, sigan también al Garbanzo, Garbanzo, Garbanzo 5, garbanzos con Z, Garbanzo 5, Diablito, también síganlo, me da pena, para que oigan sus buenos comentarios que él da, en Don Diablito 5, Oye, eh, en pena. Instagram. Don Diablito y Luis es Luis Camacho Music, el más...